Los hombres son valientes no se les puede negar Lo digo por el corrido que ahorita voy a cantar Ya lo estaban esperando Un grupo de pistoleros Tenían la orden de matarlo Pero sabían que de frente No iban a nada. Los tomaron por sorpresa Habían rajado Terminó la balacera Y cinco muertos quedaron Manuel llevaba tres tiros Que no lograron tumbarlo Y a los cuatro